movilizados, hemos tenido así tantos, tantos cambios rápidos y tantos también este, no marcos no legal que nos acompañan, nos han hecho producir muchas cosas, pero corporalmente también nos cuesta todavía pensarnos ¿no? en, en nuevos escenarios, nuevos vínculos. Un poco la propuesta es esta, ¿no? O sea, no, no venir a escuchar una charla sobre género, no venir a aprender de nosotras la diversidad, ni mucho menos, sino tal vez nosotras tenemos cada una un trayecto en este tema, pero pero sí invitamos a convidarnos mutuamente en qué nos pasa con estas cosas, porque el pensamiento se construye, ¿no?, colectivamente, el pensamiento y la acción, la práctica, que es finalmente lo que modifica realidades. Así que, bueno, la idea es jugar un poco, este, reflexionar, traer este, un poco de los, los trayectos que cada quien quiera compartir para justamente ir, bueno, aportando en ese sentido también poniendo enfoque en algunos puntos, por ejemplo, nos interesa especialmente pensar el tema del género y la diversidad en un enfoque que, no, que trascienda pensar lo genérico, no como categoría, sino como una categoría que está en diálogo con otras realidades de la vida, ¿no? que tienen que ver con la clase, tienen que ver con nuestro lugar político, con la cultura, con la raza, ¿no? con este, un montón de cosas que que están en diálogo con esto del género ¿no? y que justamente eh, de algún modo se, se transforman o pueden transformarse en esto de, de prácticas discriminatorias. ¿no? Uh -huh. este, creo que un poco el objetivo es que todos y todas aprendamos a alojarnos en una vida que sea digna y libre para, para todos. Ese es un poco el objetivo y poner en tensión, ¿no? siempre provocar un poco para, para ver esto que nos pasa todos y todas venimos de lugares diferentes, eso un poco creo que va a ser lo rico del taller, y, y bueno, veremos qué sale. Bueno, y esta necesidad, ¿no? como decías vos, de eh, seguir incorporando, aprendiendo, eh, creciendo ¿no? también en, en estos aspectos, hay, hay muchas cosas que uno por ahí las da como eh, asumidas, y, y después vemos que eh, en la sociedad no es tan así, ¿no? hablando Totalmente. en un término más, más general, más amplio de la sociedad. Totalmente, totalmente, yo estoy convencida de esto porque de hecho eh, recibo muchas capacitaciones y doy capacitación en estas temáticas, pero, pero yo creo que eso es un aporte más, creo que lo que tenemos que ir haciendo es, una, es un diálogo hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? y eso, ese es un poco el objetivo. Eh, si, no, si no ponemos el cuerpo, aunque sea por un rato, a desacomodarnos, a ver cómo nos sentimos, este, creo que si no atraviesa esa, esa dimensión... Eh, esta ruptura eh, bueno digo es como bueno nos quedamos con que sabemos de los marcos legales sabemos de los cambios pero bueno como que seguimos pasando no pensando que existe una normalidad y que que apenas este, vamos a ir como sumando no al, al eso tres como si fuera este, eso una otra edad y me parece que es pensarnos justamente como como bueno como una sociedad que realmente entiende que que el género es una construcción, que todos somos diversos, todos y todas, ¿no? Parece que eso es, esa es la invitación, así que quien venga, quien se interese en venir a también aportar su mirada y su, sus preguntas, este, se sume a eso, poner pues, un poco el cuarto en juego. Eh, bueno, no, no dar las cosas por hecho, ¿no? Eh, es, Tal es un cual. Poco... Eh, eh, ¿Cuál sería el punto de partida para, para esta charla, para este encuentro de mañana? El punto de partida, digamos, ¿con, ¿con qué vamos a arrancar? Sí. Eso me preguntás. Vamos a arrancar un poco jugando con, con esto, a ver, no quiero adelantar mucho, pero bueno, sí jugando un poco con los efectos que produce en sí eh, la discriminación en términos de oportunidades, poniendo en juego esto, no, las, las múltiples cosas que, que no son solamente el género, el género, como te decía antes, en diálogo, y los efectos fuertes que produce la discriminación O sea, la discriminación produce violencia, la violencia produce discriminación, ¿no? Como uno, una retroalimentación ahí que, que hace que vivamos justamente en una, en una escala de oportunidades tan, tan brutales como, por ejemplo, el dato de que el, las personas trans tienen una expectativa de vida de cercano a los 30 años, ¿no? Eh, y vamos a partir un poquito de ahí y, bueno, jugando con las palabras, con las frases, tenemos algo audiovisual a trabajar, así que, bueno, pensamos arrancar a las 18 horas, como ya dijiste, uh -huh. eh, no me quiero olvidar la dirección, se hace en el, sindicato, en el salón del sindicato de encargados de edificios, que es en la calle Gil 566, este, y bueno, ahí vamos a estar, seguramente hasta las 20 horas estaremos trabajando. Muy bien, ahí en el súter eh, Gracias, Pilar, me gustaría que, que, que invites eh, al, al encuentro de, de mañana. Bueno, vuelvo a invitar, mañana nos encontramos, 18 horas en Gil 566, con entrada abierta, garotita, traigan mate y ganas de, de eso, de encontrarse. No, no van a venir a escucharnos mucho, vamos a venir a escucharnos todos. Muy Adiós. bien, gracias Pilar. No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo por ahí. Hasta luego. Eh, Pilar Galende en la mañana de Radio Kermés. Mañana a las 6 de la tarde, sábado 5 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Salón del Súter, en la Calle Gil. Encuentro participativo Género y Diversidades. 36 minutos. Pasaron de las 11 de la mañana y así seguimos en Radio Cracia por Radio Kermés. Información. Actualidad. Humor. Y muchas voces, y muchas voces. Periodismo en Radio Caramés 1061. La radio comunitaria.